Reencontrarnos con nuestro compañero El demógrafo Guillermo Maceo Que lo tenemos en vivo aquí en el estudio En la mañana de este primer martes de diciembre Bienvenido Guillermo Bueno, muchas gracias Un privilegio para mí como siempre estar acá Con mucho entusiasmo Y con una agenda desbordada sí. Como cualquier ciudadano un poco informado También la debe tener eh, Queremos hablar de, de varias cosas Que están pasando en América Latina Esa América que ha recorrido en tantos años, pero quizás en el principio pensando desde lo local, eh, ¿cómo estás viendo esta transición que ha comenzado, bueno, tras la confirmación del triunfo de la calle? ¿qué, ¿Qué primeras evaluaciones o conclusiones te parece importante dejar en lo que se ha visto estas últimas semanas? Bueno, yo creo que hay un triunfo muy, muy auténtico, muy genuino del presidente electo, ganó bien... Eh, holgadamente, limpiamente pero eso no quita que el poder corporativo se haya quedado quieto porque los pactos de y las asociaciones con la integración de su gabinete era lo que habíamos dicho acá el ascenso y el acceso del poder corporativo empresario al poder político todo lo que rodea al presidente Son una heterogeneidad ideológica que tienen un demenador común. Son gente de poder económico que saben hacer su negocio y están todos integrando al gobierno. Así que hay un núcleo central de un partido político de tradicional que gana el muy buena ley con muy buena votación, pero que lo que lo rodea... Son todos empresarios exitosos, con mucho dinero, que fueron también candidatos, que no ganaron y que negociaron. El gabinete, en forma explícita, transparente, es un gabinete negociado, con acuerdos específicos para cada carramo. Eso constituye una novedad que el Uruguay, hasta donde yo he estudiado, nunca se había dado antes. Entonces es un acercamiento del poder corporativo al poder político con el beneplácito límpido del poder político. eso habla de una debilidad del sistema político eso yo no me haría no me animaría a hablar todavía de una debilidad uh -huh. pero son manotones de sobrevivencia porque si no hay ese acuerdo puede convertirse todo, Como lo, fue, como lo es en Chile el poder corporativo entero de Piñera Ajá. que claro. es totalmente de empresarios y así le va claro, sí, lo, lo, lo partidario es un, una etiqueta la, para cumplir lo, la formalidad claro, pero exactamente entonces eh, la, lo que precedió a, a Piñera en Chile fue Michel Bachelet que en un partido que se llamaba de la concertación uh -huh que se borronearon todas las ideologías y quedaron las personas bueno, acá los no se le pregunta qué ideología política tiene fulanito de tal o de cuál es fulano de tal empresario de tal negocio tiene una cúpula política, el presidente viene en línea transparente de un partido tradicional uruguayo pero el elenco gobernante es muy heterogéneo y tiene no es malo en sí mismo, simplemente que cae en un proceso de transformación que se viene dando sistemáticamente en América Latina. En algunos países está fuertemente consolidado, como en la Argentina, y así les va, en Brasil, en Perú, verdad de los países que yo conozco, y Chile, por supuesto. ¿Y cómo lo podríamos, si miramos un poquito más adentro de, esa, de ese gabinete que aún no está confirmado, pero bueno, se habla en ganadería a alguien vinculado a la Federación Rural, a claro. los productores, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quién más eh, lo ves en ese, en ese sentido? Eh, a, a Talvi, que se le menciona como eh, eventual canciller, más bien del sector financiero. Del sector ¿podrías? financiero, exactamente. Okay. Eh, yo no, lo, no, no no los conozco a todos Manini viene de la familia de roseros ¿sí? y de ese, claro. ese otro nivel de producción Sí, pero también Manini tiene una postura que la ha dicho públicamente un facto químicamente puro uh -huh. que amenazó con una cantidad de eslogan y esos son méritos para conferirle un cargo importante en la lista triunfadora, es decir si acá se rompieron las pertenencias partidarias y gana un partido a la elección limpiamente con toda la ley y se nutre de un ejecutivo que es independientemente de la pertenencia de los integrantes del ejecutivo a partidos políticos tradicionales o convencionales es es un, un presidente político con un entorno ministerial empresario una mixtura y porque de ahí se nutren todo de distintas fuentes o sea. claro. y como viste eh, el frente amplio en, en qué balance en este último tramo con ese envión de más votos de lo previsto en la, en la segunda vuelta esto de bueno ahora postergar autocríticas dicen sus principales dirigentes cómo se puede ir evaluando la salida de, del frente del gobierno yo no, yo tengo una visión parcial pero uh -huh no quiero comprometer a nadie yo me sentí enormemente feliz de que no haya ganado el Frente Amplio porque es el único caso en la historia económica del Uruguay y de América Latina que un ministro el ministro de Economía estuvo siempre el mismo en los tres mandatos presidenciales del Frente un leal, fiel y sumiso fiel funcionario del Fondo Monetario Internacional, que era estabilidad cambiaria y no déficit fiscal. Que aunque se murieran todos de hambre, mientras hubiera estabilidad cambiaria y se redujera el déficit fiscal, estábamos bien. Y eso fue lo único que hizo. Y no hay en la historia un, un reinado, una monarquía en el Ministerio de Economía tan prolongada, tres mandatos presidenciales, eh, Vázquez 1, eh, Mujica. Mujica y Vázquez 2, el mismo ministro de economía. Revisen la historia política del Uruguay y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque era el eje de la regencia de los principios del fondo en la administración económica del país. Y así estamos, el país más caro de América en comida, en vestimenta, en vivienda, en medicamentos. Acabo de estar en Brasil hay una lista de 20 medicamentos en el Brasil de hoy para enfermedades crónicas como el asma y otro tipo de enfermedades que son de distribución gratuita están los carteles en la farmacia la lista de los medicamentos distribución gratuita para tales y tales que uno acredita la un paciente crónico lo acabo de ver hace dos días en Brasil entonces hay una diferencia Carísimo los medicamentos, carísimo la alimentación, carísimo el transporte, salarios bajos y dólar barato. Y esto de esa remontada de votos al final del Frente Amplio, que se dice, bueno, salió más gente, más militancia a pelear voto a voto, por otro lado funcionó el miedo, por el video de y otros eh, aparecieron ahí algún ex militar, eh, lo, ¿lo has observado? ¿A ¿A qué puede responder? Yo creo que fue un monotón de ahogado desesperado para ver si el frente podía arañar. Uh -huh. Pero al frente más que no lo no lo entienden, al frente no lo quieren. Yo debo haber hecho miles de preguntas estos meses a gente que trataba en la calle, en colonia y en otros departamentos y la un rechazo, yo diría casi visceral uh -huh. por motivos que no puedo explicar por razones ideológicas o de prácticas políticas entonces este salió mal no fue derrotado fue expulsado del poder político y tendrán que hacer mucho esfuerzo ojalá no demasiado para volver a la palestra pero yo repito lo que dije acá hace cuando se constituyó el Frente, que para mí sigue teniendo vigencia. Yo me permití definir al Frente como una coalición accidental de ideologías contrapuestas que se reunían por conveniencia pero que se sospechaban los unos de los otros, porque nunca pude entender cómo el Partido Socialista pactó con la democracia cristiana. Después Astori le cambió el nombre y puso Asamblea Uruguay. Pero Astori es un alumno directo de la democracia chilena, fue capacitado, entrenado en la economía social de mercado de Chile y la democracia cristiana chilena fue un colaborador ácido y servil de Pinochet vamos a decir las cosas como fueron entonces revolvamos la historia de los últimos 30 años vamos a hacer la pausa bueno. vamos a hacer una pausa a las 10 18 y venimos para irnos también a empezar a recorrer lo que está pasando en América Latina bueno. eh, nos estaba contando cosas de Brasil en la pausa Guillermo pero para arrancar por esta realidad tan preocupante sobre todo aquí hablamos de, de Sudamérica, si bien podríamos también ir, irnos a Centroamérica, eh, Guillermo, pero, no sé, arrancamos por Bolivia, ¿te parece que sí, está sí. con ese golpe de Estado, con esa realidad tan, tan dura? ¿Qué es lo que has observado? ¿Qué es lo que te preocupa plantear esta mañana? Bueno, esa la razón profunda, según dicen los bolivianos que saben, es que Estados Unidos no le perdonó a Evo Morales que tuviera la intensidad de relaciones comerciales financieras y políticas con China porque China es hoy el, el principal aliado de Bolivia en materia de inversiones y colocaciones de dinero y de empresas y de capitales fijos en consecuencia había que buscar una excusa cualquiera fuera para cortar el, el, la reelección de Evo. Yo creo también, y lo digo honestamente, que fue un craso error de Evo presentarse a una nueva reelección. No le costaba nada haber dado un espacio a un nuevo presidente, reservarse él para otro retorno. Eso se vio desde el comienzo. Y yo creo que ahí hubo un punto de debilidad Y la fuga de Evo Morales fue de vida o muerte, porque si no lo sacaban, lo iban a matar, a él y a García Lineras. Y ahí el gobierno de México se portó de modo ejemplar, país al que tenemos que empezar a prestarle atención, porque lo que está haciendo López Obrador frente a los Estados Unidos merece todo el apoyo Nuestro, de Latinoamérica. Por primera vez está poniendo el gobierno de Estados Unidos en vereda en la cuestión eh, limítrofe con ese país. Entonces, Bolivia es un caso singular que se da en una circunstancia especial donde no sabemos qué papel jugó al magro, pero seguramente no a favor. Uh, tremendo Por papel. Por eso, que es el gran cabecita de batalla que tiene Estados Unidos en la OEA. Que y, viene no se puede confiar en, en la OEA. Eh, Bolivia llegó a llamar a la OEA que fuera a fiscalizar cuando sí, la acusaron sí, sí, sí, de tener sí, sí, sí. estos problemas con con pero, las elecciones, ¿no? Pero ahora que acaban de acabo de escuchar anoche en la radio que quieren revivir el TIAR, sí. el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue el argumento que usó Estados Unidos para todas las dictaduras que tuvimos en América Latina y cómo cómo se permite que está haciendo la diplomacia uruguaya qué está haciendo bueno, es que hay muy pocas para mencionar con cierto grado de autonomía porque la centroamericana Costa Rica está desestabilizada me, me, me estaban informando tuve el presidente acá hace pocos días sí, entonces este ¿Qué pasa? Y yo creo... Yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta que China está demasiado metido en América Latina. Y en consecuencia, hay que ir por la presa. La presa somos nosotros. Ayer habló Mike Pompeo del patio trasero. El ¿no? patio trasero. Sa dicho, sí. Están sacando la, la nomenclatura y el lenguaje sí. usado hace 25 años. Entonces... ¿Quién nos dice que eso no sea un severo retroceso en América Latina con gobiernos de democracia tibia? No tenemos democracias profundas definidas. claro Desde Guatemala para abajo todo está que temblequea. Y bueno, y tenemos la Argentina desquiciada, tenemos el Brasil como ya todo el mundo sabe con Bolsonaro y sus hijos ahí y chile salido de madre por una constitución que hay que reformar sí o sí que la dejó pinochet para que el, el régimen del él persistiera sí. entonces este como colombia fue? colombia que está temblando que sí. ecuador decuador mar entonces sí. hay toda una Todos. serie de desestabilizaciones que se ponen una época de mucha lucidez de mucha militancia y de sí. mucha firmeza ideológica uh. Mació el, el elemento común entre todos estos, estos países que vos nombrabas las realidades es que está el pueblo en la calle. Está pueblo en la calle. Ahora, la después son cosas muy diferentes. Totalmente diferentes. Gobiernos diferente. de distintos colores. Si uno confunde, asocia lo que pasó en Bolivia con lo que pasó en Chile, tiene que decir nada que ver. Mm. Son dos cosas totalmente diferentes claro. que coinciden en el tiempo. Pero las causas son diferentes, la motivación. Lo que son iguales son las víctimas, el es, pueblo. Exactamente. El pueblo el pueblo el pueblo consciente es la víctima en todos los casos porque el único actor eficaz del otro lado es la represión fuera de antes de entrar al estudio hablabas de un elemento que no es solo en, en bolivia que está incidiendo que es desde lo supuestamente religioso, los grupos evangélicos sí. guillermo no bueno Para empezar, uh -huh. el, el el segundo candidato más votado en las elecciones de, ma de marzo de este año en Costa Rica, país esencialmente católico, fue un pastor evangélico. El segundo candidato a presidente. Eso quiere decir que por algún motivo la filigresía creció muchísimo. Y cuando Pinochet se la vio fea, cuando el catolicismo... Eh, los monseñores, los obispos de Chile se le pusieron medio de punta a Pinochet Pinochet hacía después de, en el día de la fiesta patria después del Tedeum en la catedral a tres cuadras los evangélicos recibían a Pinochet con la fiesta de los pañuelos blancos y juntaban más gente que los católicos en la catedral quiere decir que ese movimiento que son los evangélicos cuyo límite en lo, en lo dogmático no conocemos tienen acción política y militancia política por algo el camacho andaba blandiendo la biblia que había que colocarla en palacio quemado en la paz hay que tener cuidado con eso y en Brasil ya vimos el papel Brasil, que están jugando en Brasil el papel que están jugando y en Perú es de una fuerza enorme y en América Central también entonces ¿Y eso cómo se puede considerar desde el punto de vista del estudio de las sociedades como un regreso a, a cuestiones más primitivas sí, del pensamiento de la sociedad? Claro, claro, un movimiento de simplificación del dogma y el acto de fe me da fuerza porque estoy inspirado por Dios. me da Tengo fuerza porque leo la Biblia y yo entiendo la Biblia mía la Biblia tiene muchas versiones, sí. se han modificado sí. textos, ustedes saben perfectamente. La audiencia también. Y encuentro allí mi instrumento que lo levanto como bandera de guerra, como uh -huh. lo hizo en Santa Cruz de la Sierra. Esta es la bandera. Hay que poner la Biblia en Palacio Quemado, en La Paz. Cuidado con eso. Y, y como contrapartida, algunos movimientos eh, de jóvenes, de estudiantes que... <coughs> Ponen encima de la mesa la, la injusticia de, del sistema. ¿No es por otro lado también una profundización? O sea, por un lado la simplificación que recién mencionábamos en algunos actores políticos y por otro lado no hay una profundización también por parte de otros. Sí, pero esa profundización todavía no trasciende al público. El público está siendo manejado para actuar visceralmente, ¿Cómo se puede concebir que en una manifestación de protesta a los pueblos autótonos de Bolivia se le corte la trenza a la mujer como acto de afrenta? En un país bietnico, binacional, ¿qué, qué, qué, se, qué progresó la humanidad cuando ese racismo en los que se llaman blancos tiene una virulencia que jamás tuvo? ¿Cómo pelaron, a, raparon a una mujer y la pintaron toda de esmalte de uña licuado en el casco de rojo y le cortaron las trenzas? ¿Los símbolos de la feminidad eh, en Bolivia? Es decir, el, eh, hay un sentimiento muy profundo en el caso de Bolivia de diferenciación racial uh -huh. que fue lo que parece que en siete años Evo no consiguió. Más fuerte que nunca. Sí. Entonces, ese odio... Está instalado, y yo creo que está instalado en el Perú, pero se lo mantiene un poco aplacado. Y ni hablemos en Chile, con el pueblo mapuche. Hay gente que lo quiere extinguir. Hubo una campaña para bautizar a los niños en Argentina y Chile, a los niños mapuche, cambiándole los nombres a Toton por al bautizarlo ponerle el nombre de un santo. Oh. Sí. Decir, Ahora, los niveles de represión en todos los lugares brutales. son brutales y con aspectos distintos lo que está apareciendo, ¿no? Hay que matar. De, hay que matar, eh, hay cosas como de tortura colectiva. Sí. Eh, en Bolivia dicen que han llegado las fuerzas militares y han obligado, han llegado a pueblos que resistieron el golpe y han obligado a las mujeres a que le laman las botas. Sí. Por rato, Entonces, lamerle las botas a los militares. Claro, eso es decir, hay un estado de resentimiento, de agresividad, de discriminación de humillación a los pueblos Exacto. originarios como si yo creo que estamos en, en, en, desde el punto de vista mental como lo, los pizarro y, sí. y los cortés que venían a purificar el alma quemando todo lo que ellos no entendieron todos los papiros de la cultura maya fueron quemados hacemos la pausa venimos con el último bloque con Guillermo Mació Bueno, está saludando Adrián de la Curva, que además nos mandó las fotos de las cosas que está haciendo un trabajador manual eh, y por lo que vemos un puesto donde está vendiendo cosas. Le mandamos un saludo, un muy calificado claro. trabajador manual Adrián, que mientras trabaja escucha, escucha la radio. Que no lo Se ilustra. Sí, sí qué bueno. Eh, Guillermo, de este de esta nueva etapa que se abre en el Uruguay, ¿no? Con el nuevo gobierno. Eh, es la vuelta de lo que antes llamábamos partidos tradicionales ahora ya eso no alcanza para distinguir nada ¿Qué, ¿qué perspectiva le ves? ¿qué interrogantes tenés? muchísimas interrogantes, ninguna respuesta porque es cierto que estamos insertos en una economía neoliberal de mercado a rajatabla entonces, todo lo que fue el asistencialismo del partido colorado que elevó el estándar de vida de los menos favorecidos la idea de los menos favorecidos sean los menos privilegiados nunca fue citada en ningún discurso político claro. eso queda para atrás, lo tiramos a la basura y entonces cada cual que se arregle como pueda que eso se llama neoliberalismo sí. eso es sí. lo que nos espera Vamos corriendo detrás del carro de la historia. Nos pusimos antes, en los 60, estábamos adelante. podíamos servir de ejemplo. Si ahora nos ponemos en esta situación, vamos corriendo en el carro de la historia porque el neoliberalismo arrajatable en América ha fracasado rotundamente y con sangre. Lo de Chile es una expresión patética de lo, del fracaso del neoliberalismo de la gente, lo que pasó en Argentina con la presidencia de Macri es patético, hambre puro en miles de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. No estoy hablando de lugares remotos. Entonces, ¿vamos a hacer neoliberalismo a la brasilera, a la argentina, a la chilena? O vamos a recuperar algunos principios de intervención del Estado solidario, como por ejemplo la Comisión Nacional de subsistencias de una canasta barata de productos que el Estado compraba al por mayor y vendía para que las clases menos favorecidas pudieran alimentarse bien. ¿Cuáles son las propuestas? Porque todo es muy declarativo en términos genéricos esos términos, esas declaraciones cómo se traducen en hechos concretos como el transporte como la vivienda en Colonia no hay ni una sola vivienda en construcción en San José tampoco entonces la gente tiene que seguir yendo a la periferia ¿y qué papel le toca a la gente en todo esto? al al pueblo a la... militar ¿Qué le, ¿qué le toca al pueblo? bueno ¿Ir al cuartito a llorar o militar? La militancia cotidiana de las causas que ellos tienen como motivación para la vida. ¿No hay otra? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el sistema provisional Tenemos muchas cosas gruesas que resolver en el Uruguay. ¿Qué vamos a hacer con el negocio de la tierra? ¿Qué vamos a hacer con los campesinos que no tienen tierra? ¿Qué, ¿Cuál es la política de colonización de la calle? ¿Cuál es? ¿Cómo va a proveer tierra a los campesinos que la necesitan? ¿Vamos a seguir con la soja transgénica para exportación? ¿Con todos los, los sembrados agroindustriales de cultivo de gran escala, de gran stock para vender y vender y vender y contaminar el suelo y el agua? Yo no conozco una sola palabra, no sé quién va a ser el ministro de ganadería, agricultura y pesca todavía. Se habla de Uriarte, ¿no? Sí, él fue presidente de la Federación, de la Federación Rural. Rural. Bueno, pero no se ha confirmado, se habla de él. Entonces este, hay mucha, ah, yo diría que lo que tengo que tenemos los ciudadanos es confeccionar cada uno en su casa. De los, de los que nos escuchan una lista de las preguntas que le haría al presidente, ¿qué va a pasar con tal cosa? ¿qué va a pasar con tal otra? porque está todo pendiente ¿no? ¿no? y si está todo pendiente, tenemos una gran incertidumbre y el tiempo pasa volando, marzo está a la vuelta de la esquina claro sí, se habla de esta ley de urgencia que sería una ley central para, para el primer año de la calle más el presupuesto no pero una ley de urgencia que puede tener de todo desde cambios en el código del proceso penal hasta política impositiva, de temas de seguridad pero eh, todavía no se ha explicitado ese contenido, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la cuál es el eje económico? Porque hay una economía de bienestar y una economía para que la gente hablando en términos sencillos, una economía de bienestar de reparto de la riqueza y una economía de mercado. Y todos los que los principales que han formado la coalición son gente de economía de mercado no de reparto entonces ¿cómo se concilia? hay un, una ambivalencia que le toca en los actos a los ciudadanos comunes y simples sí, también sabemos que sobre todo el primer año eh, el, el latiguillo que va a sonar es que se encontraron con las arcas vacías que hay que poner los números en orden que eh, hay que recuperar un poco las cuentas para después mejorar el Eh, o lo, que los beneficios lleguen a la gente uno se imagina un poco esa línea argumental en, esa en línea argumental año, ¿no? le significa traducida al ciudadano común un incorriente bueno, aguantes un año como está que ahí veremos sí. y con eso no alcanza está vos decías de la gente militar, Guillermo y tenemos que redondear, pero también va a estar el factor de cómo ubicarse respecto a la actitud que tome el Frente Amplio no que va a intentar dirigirse eh, como la voz crítica ¿no? sí, del defensor del pueblo cuestionando ah. aspectos de política que no van a ser muy lejanos a lo que hizo él en el gobierno claro, claro, exactamente el frente va a decir acuérdense lo que hicimos en esto en esto otro, en esto otro en esto otro lo que pasa es que que como el frente es una asociación accidental y de eh, ideologías heterogéneas, se descompuso. Este es una entidad política descompuesta. Entonces, sus actos merecieron el rechazo de la gente. La gente, la gente la expresión que hacía cuando uno le pregunta al Tazi era de señal de alivio, al fin sí. nos sacamos esto de encima. Uh -huh. Quiere decir que había una sensación de algo que le estaba afectando, tal vez no muy bien definido. Uh -huh. Pero la caristía impresionante que tiene el Uruguay... ...una la nota pero apenas asoma la nariz al exterior. Y el que no puede salir es el que paga los platos rotos. Bien, Guillermo, tenemos que redondear por esta. Recorrimos eh, unos cuantos temas de todas maneras. Y este tema, la transición que estamos rumbo a marzo... ...da para seguirlo en futuros encuentros contigo. Yo creo contigo que sí. ¿eh? sí, sí. ¿Hacia dónde vamos? Porque ahora sabemos... ¿Dónde partimos? Uh -huh. ¿Y ahora cómo vamos? El, el Uruguay tiene desafíos, lo que yo digo y, y lo quiero compartir, desafíos muy severos porque los jueguitos más que se han hecho no se aguantan, uh -huh. porque la economía está quebrada, la gente está cansada, hay gente que está empobrecida, que trabaja mucho y no tiene para mejorar, uno no siente la mejora, Ajá. entonces todo muy caro y con salarios muy bajos con salarios muy bajos entonces, gente que está ganando 10, 12 mil pesos y es un buen sueldo para alguna gente ¿cómo? Y... imposible vivir imposible, ah, so posible, absolutamente posible. vivir entonces, este hay un desbalance entre el mercado que se ofrece y lo que se cobra por los productos Y esa cuestión económica no se arregla con palabras. Exacto. Guillermo Maceo, gracias por estar bueno, esta mañana, le agradecimos, ¿eh? Bueno,